Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Superviolente Y los violentos son vencidos